puede uno hacer la farda en, así de esta pieza entonces la parte de aquí adelante le puede poner una manga blanca o esta parte roja y las mangas blancas y esta parte así y ahí se identifica de George San Jordi? pero haciéndolo así de esa manera eh, haciéndole Si quieres lo pones así, Con si quieres lo pones así. Un vestido bien... ¿Pero ¿qué? a ti te gustaría ir vestida así entera de estos colores? <coughs> ¿Tú te imaginas? No, así? porque esto es muy lindo. Si sí, tú sí. lo has atravesado, si tú <risa> lo has atravesado, si tú lo has atravesado la farda y aquí le hace esto rojo y las mangas se las pone blanca. Pues se sí, ve bueno. Atrevida, pero es demasiado. No, no se ve, no se ve bonito. Porque si estamos, si es que vamos a presentar la cultura, pues de esa manera se puede hacer. Sí, pero puede ser más sutil. Yo creo que algo importante que hay que lograr es que eh, el resultado estemos todas, sí. mez vayamos mezclando lo que todas queremos, o sea, lo que todas nosotras nos interese y, y como bueno. Esto es otra bandera, de la es la bandera ah, republicana.